Reseñas Lode. Rabiosa actualidad criticada en unos minutos. Una ráfaga de mini análisis del producto puntero de turno o recién llegado al mercado. Reseñas Lode. En la órbita de Endor. Bueno, pues quisiera aprovechar estos pequeños minutos de este mini espacio para hacer una reseña, una reseña sin spoilers de el irlandés, porque es lo que toca en estos días. ¿De acuerdo? Voy a hablar solamente yo, pero sí es verdad que todo el equipo de la órbita, o casi todos, la hemos visto y digamos que, bueno, compartimos la idea generalizada de que nos ha gustado. ¿Vale? La mayoría del equipo del programa está en el peso favorable de la balanza a favor del film, pero. Por supuesto, creemos que hay películas mejores. Es que hay veces que nos olvidamos que, que este señor tiene auténticos pesos pesados de la historia del cine que nos entregara en su momento y que da la sensación de que la actualidad como que tiene más peso. ¿no, hombre? No nos podemos olvidar de, de, de esas obras y sí que eran obras maestras. Esta pues no nos lo ha parecido. Nos ha gustado muchísimo, pero también le hemos encontrado inconvenientes yo debo decir que ya de entrada a lo mejor puse demasiado hype, ¿no? porque esto del regreso de Scorsese al cine puro de gangsters, de acuerdo en la línea de esas otras cosas que ya hiciera en su día bueno, primero que se va a recibir bien siempre pero a lo mejor yo tenía más hype de lo habitual De acuerdo, y volver a encontrarme con esta forma suya de contar las cosas, que a este género le viene fenomenal, con esas voces en off, con ese es, esos recursos narrativos ¿no? que nos llevan por estas historias que además abarcan un buen número de años, ¿no? donde en fin, pasan décadas, y donde la violencia pues acaba siendo el final del camino de toda la gente que se mete en este negocio, ¿no? porque... De hecho hay algunos detalles así narrativos en este film que me han gustado mucho, como eso de congelar la imagen cuando un nuevo personaje entra en escena y decirnos cómo va a acabar sus días, ¿no? Casi todos ellos con disparos en la cara, asesinados de mala manera en, en el futuro, en fin, nos da un índice de la peligrosidad de estos negocios, ¿no? De que como podemos comprobar Está sentado en las bases mismas de la sociedad y corrupción en cada estrato de nuestro mundo, y en ese mundo de los mafiosos hay que andarse con cuidado porque en cualquier momento te puede tocar a ti y, y esa sensación de peligrosidad de riesgo de que una bala con tu nombre te pueda esperar en cada esquina está muy bien metido aquí hay algunos instantes donde mmm, eso es quizá eh, le, le, le da una atmósfera de opresión impresionante a esta película a mí eso me ha gustado mucho. no Eh, a lo mejor, pues no tiene ese ritmillo de otras pelis de mafiosos de Scorsese, que ya nos ofreciera en su momento pero bueno, voy a dejar el tema del tiempo para, para luego, ¿vale? porque sí, la película nos cuenta mucho y muy dilatadamente, hay saltos hacia adelante y hacia atrás pero lo bueno es que en ningún momento te resulta confuso o te pierdes, o no sabes dónde estás yo creo que entre las caracterizaciones de los actores y lo bien contado que está esto Porque Scorsese, a la hora de contar, creo que sigue teniendo muy buen pulso el cabrón. Pero también hay que decir que esto ya empieza a estar más cerca de una balada rockera que del rock and roll mafioso, por decirlo así, estrictamente Scorsesiano de otros tiempos. ¿Vale? Porque aquí no vamos a encontrar momentos así hilarantes de esos propios de Scorsese, de los que meten algunos títulos, en otros no. Hay mala leche, hay mala leche, pero sin humor negro de acuerdo con lo cual no esperéis el lobo de Wall Street incluso tiene un poco de sobriedad de, así súper grave ¿no? en plan silencio por poner otro ejemplo de su filmografía no que quizás se haya dejado notar en esta película porque yo siempre he dicho que hay muchos Martin Scorsese dentro de Martin Scorsese y aquí nos vamos a encontrar con uno que íbamos echando de menos pero que como no está en el mismo momento vital de uno de los nuestros casino y demás, también es verdad que los propósitos artísticos de aquellas películas y de estas son diferentes vale. hay semejanzas, son inevitables están ahí y cualquiera las puede reconocer pero no son tantas como quizá algunos han dejado entrever de hecho creo que el irlandés no juega ni siquiera en la misma liga que aquellas películas, ¿vale? y claro para mí esta es una película totalmente de actores, porque son ellos los que deben contar en muchas ocasiones, incluso yendo mucho más allá de los diálogos nos deben decir lo que les pasa por dentro y de qué manera les afectan las cosas que ocurren en su alrededor y para mí, todo el mundo está a un nivel altísimo porque, claro, no, parece que nunca se habla de la dirección de actores pero aquí hay un trabajo sensacional de hecho eh, vemos algunos actores de este cast que no han dado el do de pecho de esta manera de hace ya muchísimo tiempo porque yo, yo si, sigo viendo a De Niro en esta peli no pero lo llevo viendo años con el piloto automático. Pero en esta película lo he encontrado... Increíble, increíble. Él es además la columna vertebral de la película. No, quizá por ahí en algunas promociones nos daba la sensación por recordar uno de los nuestros y casi... Y, bueno, algunas otras películas así que esto iba a ser un trío que íbamos a tener a, a De Niro y Pacino ahí en un duelo interpretativo donde se colaba Joe Pesci, pero... Eh, no, la columna vertebral de esta peli es De Niro de acuerdo, y salvando a lo mejor algún momento donde en fin su edad real pues se traslada a la pantalla y hay momentos donde el CGI pues no puede tapar lo que está ahí, es inevitable de hecho, es pues, que podíamos citar algunas cosillas, luego hablaré de, de la tecnología pero bueno, que digamos que al margen, al margen de lo que el CGI es capaz de tapar o no la mayor parte del tiempo de De Niro roza la perfección en lo que se refiere a su interpretación, y Pacino que no sale tanto como yo creía, de hecho tarda una hora o por ahí en salir y no tiene en pantalla tantos minutos como yo me figuraba, le he encontrado bastante contenido de lo que viene siendo normal en él, y creo que también lo aborda, y en algunas expresiones me parece muy muy muy rotundo. Y Joe Perci, con muy poco y con unas miradas muy significativas, pues yo creo que transmite más que nadie. Es el personaje a lo mejor más sobrio de todos, el que tiene que transmitir más que los demás diciendo infinitamente menos, Y creo que el tío borda el rol. O sea, me ha encantado Joe Pesci en esta peli. Pero bueno, había dicho lo de la tecnología. <ríe> la tecnología del rejuvenecimiento y del envejecimiento por momentos, para mí, roza la perfección. De hecho, me ha chocado en lo difícil que eran algunas cosillas y lo bien que, que se ha llevado la pantalla. Me ha gustado mucho. Pero claro, no funciona siempre. Y en algunos planos me ha sacado totalmente. No entiendo por qué había que aclararle los ojos a Robert De Niro, porque es verdad que no creo que el personaje se hubiera visto afectado por dejarle sus ojos tranquilos y ya está. Y claro, es, en algunos momentos ese azul falseras, pues a mí me ha hecho daño. Me, me, me, sacaba, me sacaba de la película. Luego en otros planos, curiosamente no, es curioso, no sé si era por la luz o no, no entiendo muy bien, pero había momentos donde decía... Joe Perchi, no le quitas las gafas, déjase las puestas, por Dios. Pero bueno, y, y, y en algunos instantes donde De Niro tiene que parecer mucho más joven, yo, yo creo que realmente deberían haber puesto a otros actores y haberle colocado la cabeza de De Niro y tal, como hemos visto en algunas otras películas, ¿no? Porque hay instantes donde estás viendo a un tío joven. La, la secuencia donde le pega una paliza al tendero que tocó a su hija... A mí me parece muy triste. Muy triste. ver Y además, Scorsese lo pone en plano general. Y tú estás viendo a un señor mayor. Estás viendo a un viejo pegándole una paliza a ese tío. Que, que parece que... No sé. Está pisando. ¿Qué está pisando? Que está matando hormigas. ¿O qué cojones está haciendo? Es que no te lo crees. No te crees que esté pegándole una paliza. No hay contundencia en esos en esos actos. Es una paliza ridícula. Ahí la tecnología ha hecho lo que puede pero hay algunos instantes más también donde a fuerza de interpretación no te están contando lo que te quieren contar y realmente los, los los márgenes temporales son muy muy variados y aquí no se habla exactamente de edad pero en teoría estos actores, de sobre todo De Niro debería haber sido un poquito más joven y le vemos ahí muy achaparrao E incluso un poco cheposo che, che ¿no? en algunos momentos en los que debería parecer más joven joder, o sea, me ha costado un poquito a lo mejor no habría que haberse ido tan atrás en el tiempo y haber trampeado la historia porque a fin de cuentas literal, literal, literal, literal, literal, tampoco es de acuerdo, con lo cual, en fin y hay películas donde dices, bueno, pues a, a los elfos en la Tierra Media también se le veían las lentillas sí, sí, pero es una peli de mucho efecto especial pero esta no es una peli de fantasía esta es, un, esto es un drama Esto es un drama y un efecto visual no te puede sacar de la película. No puede entrar en conflicto ni con la interpretación ni con la trama. Y en esta ocasión ocurre. ¿De acuerdo? Son pocos momentos porque la mayor parte del tiempo la tecnología está increíblemente bien. Pero basta con que te saquen un par de ocasiones para que ya... Para mí el experimento resulte fallido. Quizá para mí el mayor problema es que es un poco larga. Sí, hay mucho que contar, pero a lo mejor no tanto, ¿eh? y en muchos tramos la película lo que hace es dilatar. Y hace ya tiempo que no se valora eso de contar más en menos tiempo, pero yo creo que ya habría que empezar a valorarlo algún día, ¿no? Tendríamos que cambiar nuestro chip y que venga una nueva corriente de, de pensamiento que diga que las pelis de 90 minutos o de 2 horas pues estaban también muy bien en su día, ¿vale? Y yo creo que aquí a lo mejor, pues no sé, yo le quitaría 40 minutos decididamente si me apuras hasta una hora que tampoco es tanto de mérito, y cada cual con su opinión y que la exprese como crea oportuno. Esta es la mía. Hay historias que piden mucho metraje, pero tres horas y media, para lo que vemos aquí, y ya no hablo tanto de tiempo, que la película no es que se me parezca lenta, estoy hablando de extensión, que no es lo mismo. En fin, se me hace largo, se me hace largo, y yo creo que, aunque el ritmo sea el que tiene que ser, probablemente algunas escenas lo que necesitaban era un poco de tijeras porque si tú ya viendo la película si abuela pluma te pones a sobrevolar todo el metraje seguro que encuentras sitios donde en, el, en la sala de montaje habría que me haber metido algún tajo que otro de acuerdo pero bueno yendo ya al final teníamos que yo tenía que decir estos fallos o, porque, lo, porque los he encontrado, no voy a hablar solamente de las cosas que me gustan vale pero con todo y con esas con esos fallos no te afea el visionado de esta peli a mí el estilo irlandés me ha gustado creo que es una película que hay que verla más veces a mí quizá el hype me traicionó un poco, pero bueno juzgando lo que he visto en lugar de lo que yo pensaba que, que iba a encontrarme a pesar de sus fallos tiene aciertos increíbles que es lo que al final más poso te deja y la experiencia acaba siendo entre satisfactoria y muy satisfactoria pero hay que madurarla más hay que verla más veces, hay que ver cómo la trata el tiempo porque quizá la visión de cada uno nos haga verla de otra manera al cabo de unos años Con lo cual, eh, en estos instantes, contento, pero con reservas. No encuentro esa obra maestra que algunos ven, pero yo creo que pocos verán. Es mmm, en esta, quizá, una de las me mejores pelis de Scorsese. Yo creo que habrá gente que probablemente siga teniendo su top inamovible, incluso después de haber visto este irlandés, pero cada cual que opine lo que crea que debe. Esta ha sido mi reseña de esta última peli que hemos visto de Martin Scorsese en los momentos en los que se graban estas palabras.